Pues después próxima posibilidad, damoiselles et messieurs. que pour no vous ici à Toulouse. de grandes Johansson che non si esmerò molto con la letra con Un, un poco <risa> pero repetitiva pero es eh, bueno, ¿no? bonita, ¿no? No, no mucho, no Y vamos a hablar con Nour Hamad, que es nuestra experta en las palabras y sus orígenes. ¿Estás ahí Nour? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bien, Maquillazo. ¿estás mejor? Es que estamos un poco pachucha, ¿no? Tengo un poco pachucha todavía Pero bueno, por perros flaco yo, hablo Ah, bueno <risa> Lo que sea A ver, sea. ¿de qué aquí, nos tal. hablas hoy? La etimología de la palabra tecnología, supongo Eso es Equiparia eh, que no, es? confonía, ¿no? <risa> un poco, sí Entonces, que Lo dejamos <risa> Vale, pues nada Bueno, Mira, pues gracias, Nubre Ya está Desde <risa> luego Qué malos sois conmigo Encima que estoy aquí Yo me había pedido la baja Y me he al final Para hablar Chup. con vosotros Yo soy bueno contigo Bueno, que os digo, que hoy me había planteado batir el récord de la sección Y no hablar 124 horas como, como el francés loco no, este es Que genial. se dio 124 horas hablando seguidas uh -huh. sí. Yo en menos de 124 segundos os doy la etimología uh -huh. Vale Y en plan... Chum. Venga, en plan robot En plan robot, bueno, en plan robot, en plan rápido, simplemente Vale Pues muy facilita, bueno, logía Tecnología viene de tecnología viene del griego, tecno, Tecnología, eh, Tecno de Tején, que es arte, industria, habilidad, ¿no? Este tipo de... Pero, pero más que ar... arte es como técnica. Artesanía, artesanía, ¿no? Pero había música tecno en, en Grecia. Industria, sí, más o menos. El no, bacalao. La, la bueno, Tecnenur es más que, es, es sobre todo como, casi como artesanía, ¿no? Más que arte. Sí. Te, vamos, yo te lo digo. Te, lo digo, te, lo, te lo digo yo porque yo estuve en Grecia clásica, en la Grecia clásica, con ¿Te Aristóteles él no. me lo decía. Me decía sí, la Tesla es un poco la artesanía. ¿Qué tiempo claro, Dios? pero la habilidad, ¿no? Y, y eso. Y la industria también, ¿o ah, no? Aunque okay. sí, la industria, claro. No forma que de que os lo claro. cuene. Claro, claro, más que el arte, claro, sí. Oye, que al final lo de los 124 segundos no lo conseguimos, ¿eh? Hombre, es que hay, que, hay que meter un poco de paja. Donde hay, hay meter, tecnología hay, que... industria? <risa> hay industria. Hay industria, y tecnología y hay de todo. Bueno, ¿y logía? ¿De dónde, chicos? De logos. Ciencia. De la palabra. ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿la tecnología qué es? La sabiduría aplicada. Es la palabra de la industria. La, bueno, la ciencia de la industria, sí, la palabra. En, en definitiva, la ciencia, ¿no? Los conocimientos y los medios técnicos. Uh -huh. que, que van para el desarrollo de la industria Muy bien, estáis hechos unos etimólogos es que Últimamente lo estáis haciendo genial Tenemos chaujas? buena profesora Gracias, Nur. <risas> Tenemos buena profesora Bueno, bueno ¿Y qué, y qué palabras se, se basan en la palabra tecnología? Porque Uy, un montón que es un, que yo, yo, Hay una palabra que yo he oído un par de veces Leendo del ABC Que es tecnócrata que, tecnócrata que quieren que vuelvan Pero no sé por qué Chao <risas> Sí, eso es. Bueno, lo sabréis a lo mejor mejor vosotros Gracias, que sois unos, poder. Expertos, claro, unos expertos etimólogos. Uh -huh. y, y bueno, pues los técnicos serían como los ingenieros, ¿no? Entonces, en vez de basar un gobierno en… en bueno, que lleven el el gobierno, los políticos, uh -huh. pues además de los políticos eh, técnicos, ¿no? ingenieros, sí, expertos, expertos en o sea, otras materias, que el poder esté en manos de los de los que de los son de los que sepan saben manejar la tecne, o sea, uh -huh. la habilidad de uh -huh. para cada cosa, ¿no? Es como una empresa, no sé no. <risa> sí, como. ¿Y tecnofobo existe en español? Nur Tecnófobo pues Yo creo que tecnófobo, no sé si la Real Academia la ha aceptado o no Pero vamos, está muy clarita, ¿no? El que no acepta las, las tecnologías y de eso vais a hablar un poquito y también, ¿no? Sí, pues, eh, sí, sí, sí, sí. Fin. Bueno, que, lo has hecho en un, vamos, en un tris, en un santiamén En un plis, no sé si me he a los 124 segundos, pero bueno Bueno, la próxima vez que lo origas ponemos un cronómetro Muy pues, bien oh, Seguramente que tiene otra etimología griega, ¿no? Cronómetro. José, ¿te animas a esta también? Cronómetro, sí, lo que pasa es que Metro yo creo que es posterior a Grecia, ¿no? Y o sea, el, el mejor está Madrid, según... Igual viene del latín, sí. Claro, Cronos, sí, cronos además, cronos como Cronos, cronos, cronos, cronos pues Cronos, el, el que se comía a sus hijos... No, es el que coleccionaba eh, pegatinas, ¿no? No, no... Eso, <risa> Kronos <risa> es el que se comía sus hijos sin Metro es la medida o sea es la medida en que te comes a tus hijos ¿Y metros como llegaba a casa? Eh, pues de, esto sí Esto está derivando mucho creo que debemos cortar aquí porque ha visto que bien pero, pero no sé yo Porque ¿verdad? muchas gracias Nur vamos a despedirnos de Nur y, y, de, y, y al... decirte adiós con un cariño que no sabes Muy bien pues con mucho cariño <risa> para vosotros os uh, mando un beso y que vaya muy bien el resto del programa Te voy, te voy a ir a un tecno beso como, como no estás aquí Venga, hasta otra. Hasta luego. Estos están hablando en francés y nosotros no sabemos. ¿Tú entiendes algo lo que dicen es estos, no? Sí, es es que, además es el, es el, es el grupo rara. ese que canta la canción, de esa se llaman Zebzebe o Zebda, algo así. Y tiene una canción muy bonita. Ah, ¿sí? Que sí. no es esta, ¿no? Que no es esta, no es <risa> de, de, de dos canciones que tienen, nosotros hemos escogido la fea. Es decir, estamos Yo... llamando a Jaime, vamos a hablar con Jaime de Senegal. Bye. Anto, igual tú nos puedes ir contando eh, un poco dónde está Jaime en Senegal, ¿no? Lo que pasa es que estamos teniendo un poco de problemas técnicos para, para uh -huh. contactar con él, pero nos puedes contar que él está en... En, está implantando una un especie de, de, de, de, de planta de, de, de pescadaría ¿no? en una planta de vamos a ver yo creo que donde está jaime está jaime está evaluando un proyecto eh, por el que se piensa trasladar a unas mujeres que creo que limpian pescado o algo así es un mercado ajá. a un edificio nuevo que les pagaría eh, la cooperación española ongs etcétera y y en principio parece que están encontrándose con la oposición o vamos a decir la la, la renuencia sí. de, las, de las de las mujeres negalesas de allá que no sabemos muy bien cuáles son los motivos, pero que tienen una cierta eh, un cierto apego a pues a, a lo mejor Jaime, si es que... conseguimos hablar con él, nos cuenta cuáles son los motivos eh, yo, yo por plan... los que... Yo, a ver si damos con él y si no, pues... Si no. no, podemos ir llamando a lo mejor a Fernando primero y después ya hablamos con con Jaime, ¿no? Podemos y... alterar el orden del él... Y si no, yo yo tengo una observación también mm. acerca que la tecnología. Yo creo que solo sirve para que trabajemos. Claro. Básicamente... Claro, es que la tecnología en principio, eh, pues la tecnología ahora lo tenemos asociado al iPhone y, al, y a sí, Internet. Sí. Y sin embargo, la tecnología en su día era la rueda. Que se servía para trabajar más. Ese también, exactamente. <risa> como el Entonces, móvil, como como, como Como prácticamente todo. Y es verdad que hasta la tecnología... La tecnología aplicada al ocio también tiene un punto de enganche muy fuerte, ¿no? Y es un ocio que nos que es un ocio que no cansa para que trabajemos más. No sé, sea, que te pones en el Wii a jugar con un japonés que te gana siempre al, al, al no sé qué juego. Por lo menos te genera frustración. Sí, pero no te cansa físicamente para que puedas ir al día siguiente a la fábrica y hacer más Wii para que más gente haga lo mismo. Ajá. Un poco así, ¿no? Ahora en Senegal, ¿sí? En Senegal lo que está muy mal la es la o sea, comunicación, la tecnología la tecnología, llamamos, telefónica está regular Igual se acaban de enterar que se ha muerto Alexander Greenbell sí. haciendo un homenaje Exactamente, oye entonces lo del homenaje eso fue chulo durante un minuto pero la gente lo verdad, sabía La, verdad, sí, sí, sí, la sea, gente sabía que a esa hora no ibas a poder porque contactar Porque Greenbell este llevaba unos días enfermo y hmm. se sabía que iba a morir y lo, y lo tenían planificado Y solo había una empresa de telefonía en ese momento en Estados Unidos. Probablemente solo había dos teléfonos, así que era para tanto, <risa> el, <risa> el suyo y el, suyo, el, el, de, el, y el presidente. No sé qué no pasó mucho, pero bueno, que yo yo hice un máster en informática y no me subió pa na. Bueno, no sé. parece que tenemos a parece que tenemos a Jaime. Jaime Eh, chicos, os cuento que ha sido complicado Estaba llamando a Jaime, pero no ha sido posible La conexión Ay. con Francia Entonces vamos a hablar con Fer, ¿vale? Perfecto Ese no, es el problema, os, que os yo llamo Francia meto. en vez de Senegal <risa> Ah, ¿estás ahí ya? Fernando. Hola, chicos, hola mío, chicos La tecnología oh, funciona cuando no, cuando queramos no... <risa> Sí, sí, yo sé que no soy Jaime Pero aquí estoy yo Estoy <risa> dispuesto a... Algo es algo ¿Qué es lo que tenía que decir Jaime? Decídmelo, que yo lo voy diciendo. Mira. Venga, que, la, que hay que muchos tecnofobos en, en, en Senegal, por lo visto. Pero bueno. Joder, claro, no normal. ¿Nos, ¿Nos llamas desde tu, desde tu tu lugar favorito o estás el eh, sí, sí, desde, desde, desde el lugar favorito de, de la cultura hispana? Sí, señor. Aquí estamos en el, en el almacén, en el mercado de los libros de España. ¿Y nos trae estos libros sobre la tecnología, supongo? ¿eh, eh, traigo tres libros sobre la tecnología, sí, señor, y... Y nada, yo estaba, inmediatamente cuando empecé a pensar sobre los eh, eh, que trataran el tema de la tecnología, inmediatamente me vino a la cabeza el, el género que, que ha fabricado desde desde hace mucho tiempo fantasías uh -huh. eh, acerca de la tecnología, de, de, bueno, digamos de, de la suma entre futuro y tecnología. Uh -huh. Entonces, dentro de la, del, de la, del género de la ciencia ficción, uh -huh. pues se eh, pueden encontrar una cantidad enorme de de, de, bueno, de, de, de, de fábulas de, de sí. historias que tratan sobre sobre eso, sobre la tecnología y, Fernando, y como usted... ¿y de, y un montón de inventos que no existían hasta que no aparecieron en los libros y luego a posteriori existieron, ¿no? Sí, claro, ahí tenemos el presidente de, de Julio Verne, por ejemplo ¿no? que, sí. que, que prácticamente hoy le podríamos considerar una especie de rappel de, del siglo XIX con un poco más de gusto literario Entre él y James Bond, que también en las películas de James Bond también aparecen un montón de inventos que También hay... James Bond, sí, la verdad es que sí. el hombre se ha convertido en también, una especie de cartel publicitario de, de, de película ¿no? sí. y, y dentro de lo que decíamos dentro de, de, de lo que es el género de la ciencia ficción hay otro que es el especializado dentro de, uh -huh. de él que es el que trata la, el, el término de la distopía que, que es la distopía okay. sí. que es que es, eh, este término alude a, a, a la creación artística de un universo futurista uh -huh. y que alude a una realidad eh, apocalíptica o casi sí. pesadillesca en ...pues en diferentes ámbitos... ...desde el moral, social, político o tecnológico... Uh -huh. ...entonces hay un montón de ejemplos... ...y yo creo que el siglo XX podemos destacar eh, tres... Uh -huh. ...que son Fahrenheit 451 de, Bad, de Bradbury... Uh -huh. eh, ...Un mundo feliz de, de Huxley... Y, ...y la novela de que, que en principio iba, iba a ser la primera de, de, de hoy... ...que es de 1984 de, de Orwell... Uh -huh. ...entonces si, si os acordáis Fahrenheit 451 me arrro la historia de Guy Montag como hombre que se dedica a quemar libros por ser un peligro mortal para la sociedad. Sí. Y bueno, en este caso la cultura es erradicada por el bien de la sociedad y de la igualdad social y tal. Sí. En Un Mundo Feliz, las personas son manipuladas genéticamente desde el nacimiento para que sean más, para que estén más contentas, básicamente. Uh -huh. Y luego está en 1984 que de que bueno, yo creo que la reflexión es incluso más profunda porque Las andanzas del protagonista, que es Winston Smith, pues uh -huh. podemos decir que suponen una alegoría de la libertad de, de, en una atmósfera opresiva, oficiante y sobrecogedora, uh -huh. donde la tecnología tiene un papel importante. ¿no? El, el gran hermano uh -huh. eh, es capaz de verlo todo y todo lo controla. ¿Y no te, no te llama la atención que esos tres autores, si no me confundo, son ingleses nacidos a, a, a, cuando en la revolución industrial inglesa estaba como...? Es al punto más alto ¿no? en que es un sí, poco más posterior sí, que... ¿no? sí pero que sí. estaba estaba ya bien montado y bien bien implantado no estable sí digamos que, que de algún modo también estaban preocupados por ese por ese avance tecnológico no sinlle sí. podía conllevar sí. Fernando, y, y también es muy curioso como esos tres ejemplos que cuentas y que son los de los yo creo que los más famosos no hay algún otro pero son los tres se supone de izquierda son una crítica que reivindica un poco la libertad del ser humano sí. eh, la esencia mm. la autenticidad un poco por encima del el control este. Pero a la vez son tres, tres, tres distopías, tres utopías que, que plantea en las que el, es el Estado sí. o una especie de administración superior la que genera y controla esa, ese, ese avance. Los tecnócratas. Y además eran sí, de izquierdas pudiendo, pudiendo, los, eh. los autores, ¿no? Y es sorprendente que también entraran en el... O sea, eran de izquierdas. O sea, par, eh, si en principio el... se supone que aceptan que el Estado tenga una presencia muy fuerte dentro de las vidas de los ciudadanos y sin embargo, claro, es que era la época también del fascismo o el prefascismo, ¿no? Sí. Sí. sí, Bueno, en este caso, por ejemplo, el que hablamos de 1984, eh el gran hermano eh, tiene un asombroso parecido con Stalin, eh, el sí. dictador sí. de esta obra es de de 1946. Entonces, hasta cierto punto también eh, son conscientes o es consciente de, Orwell, de los excesos ¿no? de los excesos de, de ese estado ¿no? en pro del supuesto de, de sus ciudadanos ¿no? entonces Yo, digamos que de izquierdas pero digamos que de una izquierda humanista alejada ¿no? de, de los totalitarismos que ya se, se anunciaron ¿no? entonces y también pero también cara a la tecnología lo, me, me llama la atención que lo que no hacen es no eh, en su dentro de su alegoría Sí. no es, no es la tecnología que tiene la culpa sino el uso que hace la tecnología de los humanos ¿no? claro. sí claro claro en este caso no es una inteligencia artificial la que la que está moviendo los hilos no sino que es el, el humano el que está detrás el que se aprovecha de esa tecnología para digamos para así para para ir en contra de otros humanos, ¿no? Así sí, sí, sí, Adelante eso se perfecciona y, y asistimos... Bueno, no se perfecciona, o, o se da otra vuelta de tuerca más y es cuando ya llegamos a lo que es la inteligencia artificial, a las distopías asociadas con la inteligencia artificial, ¿no? Sí. el fin, eh, tiene inúmeros ejemplos, ¿no? En el sentido de que vamos a hacer Pues esos poco menos que, que títeres eh, sí. en manos de las máquinas ¿no? y que se van a revelar que, que vamos a hacer claro fernando es que eso es lo chulo ¿no? porque hay es verdad que ya hay un salto como posterior menos interesante probablemente en, en cuanto a literariamente ¿no? pero sí. pero si hay un salto en la reflexión sobre la tecnología y no como el uso humano de la tecnología puede eh, ser terrible sino directamente como la tecnología puede hacerse la inteligencia artificial puede hacerse sí. con nuestras vidas que bien, lo, bien. Hay Dick, lo hay en Philip Kadig, lo hay en bueno, en Isaac Asimov y que bueno, que el cine es verdad que ha explotado mucho, ¿no? Mucho, claro, mucho. El nada, mejor nada. ejemplo es Terminator. No, hay que hablar la de la 2001 o de en el espacio. O sea, de quién ¿también era, ¿También era? Sí, Kubrick, también, también. pero de la, de la novela de quién era? ¿Os acordáis? Sí, sí, de, bueno, se sí, escribió en ya, el hotel no? No. este Clark. de Nueva York, ¿cómo se llama el tío? Okay. No, quizá en el principio. No, la verdad es que no lo sé. Se santo de... al, al espacio. <risa> bueno, no, no, no, pero yo creo de... que hasta hasta que no haya una máquina que invente máquinas, estamos estamos a salvo. Sí, pero lo es que esto es ca casi más aterrador cuanto somos capaces ya de ver que es posible, ¿no? Es posible desarrollar... Eh, ya no, no sé si es posible o lo vemos inminente, ¿no? Nos damos cuenta de, de, de los avances eh, increíbles, ¿no? Que, que estamos sintiendo, por ejemplo, en, en el tema de la robótica hmm. y que prácticamente el, el siguiente o, o, o el segundo el daño que es para avanzar es algo así, ya como una especie de inteligencia artificial autónoma, ¿no? en el sentido sí. de que puedan empezar a, a tomar decisiones, sí. y eso es, supongo lo más aterrador, ¿no? en el momento en que una máquina toma decisiones sin que tú le hayas dicho que eh, sí, frígame la cocina. Y yo, en esa línea, Fer, yo añadiría dos, dos pelis que yo creo que también indican bastante. Una es, es eh, Mad max Uh -huh. que yo creo que sí que hace una crítica, aunque se ha presentado siempre como una película bastante fascista, muy pues, rollo gilderiano, así, eh, exaltando al hombre, a Mel Gibson, uh -huh. en realidad es la única peli, eh, la, la única distopía en la que de verdad quien gana la batalla, el malo, es la jungla, o sea, el, uh -huh. las relaciones eh, salvajes que establece el capitalismo en, la, en el que cada uno va a su bola, digamos, sí. y cuando quien sí. pierde la moral... Eh, llega el, llega el final, ¿no? Es llega el apocalipsis, digamos. Que siempre sí que hay, hay otra fuerza y a mi me da la atención que Azathoth cuando cuando escribió eh, lo de Space Odyssey Vivian Arthur Clerk para vivía, los para adelante. Chelsea Hotel y es el hotel más cutre y el menos tecnológico que he visto en mi vida. Yo creo que fue un, un poco un, un rabie, una rabieta contra eso. Bueno, de alguna manera santo te has metido a Mad Max que que no que es una peli, ya estamos aquí hablando de libros y ya siempre acabas hablando de porque ya, no, es... que no puede evitarlo y es que me ah. queda otra encima. Aquí tocamos todos los palos. como los... Mad Max no está basado en una novela, es directamente... Un seguro que, seguro que es general. una novela por ahí, seguro. Aquí tocamos todos los pobres, como, el, el, todos los palos. Como el, los cine, pobres, el, el cine está en un guión y el guión es una novela, hombre. Bueno, bien, pero bien. Ya, da igual, no me meto en eso. Ya lo último. que bien, entonces, bien. La, la, la distopía que de verdad integra dos, las dos críticas, al capitalismo y al Estado, o sea, la, la que junta lo malo que nos produce el, el mercado libre este, eseudo libre, y, y el control de las administraciones, yo creo que es Matrix que es de verdad donde lo que te estoy diciendo es Mat que entre, entre todos te están haciendo Tú sabes lo que es Matrix? Matrix es una versión es una alegoría de la, del Vedanta. De, del del del de un do. Y si si lees algo sobre la, la Vedanta es Mat Matrix es, es un es, un, es eso. Ay, sí, de verdad No lo voy a explicar ahora porque no sé explicarlo. Bueno, pues <risa> <Para la risa> otra Hacemos un programa entero sobre Matrix Bueno, Fer, perdona, ya está yo no, bueno, no te preocupes Fernando, no quiero que te respiran, entonces te vamos a dejar ir Muchísimas gracias por tu, tus, tus Sugerencias, que siempre son muy aceptadas Muchas gracias a vosotros Y nos vemos la semana que viene Un abrazo fuerte para todos Venga, Adiós, pues, abrazo. chao Abrazos